Bienvenidos, querido s Radio Escuchas a Incontinencia Gradual. Hola, hemos vuelto por segunda semana consecutiva. Así con un, es. Con un poco de retraso. Sí, esta ¿Sí? vez fue culpa mía.、Oh. ah, fue culpa mía y culpa tuya también. Sí, sí, sí pero, pero ya lo olvidamos. Mi parte. No, que todavía me、no、acuerdo.、Mm. Eh, mmm, un saludo a toda la gente que nos escucha, primero que todo. Queremos agradecer la muestra de cariño y aprecio que recibimos por nuestro regreso.、Eh, ya tenemos novedades de las radios que nos transmiten, porque como volvimos, ustedes saben que parece, no, no, nunca nos quedó claro si nos suspendieron en algún momento de las radios online, que es Zoom Radio y de Culto Radio. Ahora que volvimos, Zoom Radio nos suspendió, por、claro. lo menos. Claro, Zoom Radio efectivamente no nos está transmitiendo por ahora, así que vamos a pasar. El aviso de su competencia. Sí. Sí, somos unos desleales. De culto radio, entonces. The culto nuestros amigos、radio. de、The、culto radio nos van a transmitir los días miércoles a las 22 horas. Oh, a mitad de semana. Mi día favorito, güey. El mío también. Censuren esos grabatos. Y mi segundo día favorito es el domingo. El a las 20 del, horas. El Día del Señor. Así es. Este es un homenaje, un sentido homenaje en e l Día del Señor. Son herejes, bueno, porque el domingo hay que descansar.、Eh, y nos pueden escribir a i n c o m p e t e n c i a r a d i a l g m a i l c o m、mm, mm, Todas sus promesas. Y nos pueden descargar, visitar, postear. La descarga sanadora. En i n c o m p e t e n c i a r a d i a l b l o g s p o t c o m Y también nos pueden、Así、comentar、es. y nos pueden descargar. Ah, claro. No no sé más en... nos pueden calificar, nos pueden poner nota. Pueden someternos al escarnio público, como dice el Cura s p u n Es verdad. En podcaster.cl Podcaster.cl, si、sí, nuestro amigo de podcaster、eh, Valdivia nos no dijo, nos dio la bienvenida a Podcaster、sí. de vuelta. Así que un saludo también. Para... Muy gracias, bienvenido usted también. Ya, ¿con qué partimos en esta ocasión, mi querido amigo y colega Mauro Radial? Partimos con música. Mauro Radial. Ah, colocaste eso primero. m a u o r artritis q u é pasó con eso tele pronto vamos a comenzar con peter murphy peter murphy no、el、tengo que、creer. el que a l g una vez fue líder de la agrupación en ese tiempo se decía dark oye están robando el auto <ríe> bauhaus b a a u u h s Sí, vamos a escuchar la canción、bauhaus、final solution i n t h e m i d d l e o f t h e street ¿No? no no es、ah. final solution en Del... peter murphy Eso fue i n Competencia Radial presentando a Pedro Murphy, el creador de la Ley de Murphy, y como bien dijo Mauro, del grupo、Shellac. Joy Division. Y. Ah, estuvimos escuchando. No, pero e s Final, final Countdown. Con la canción después, This Is a Picture,、claro. que van a estar de visita a final de mes, ¿no? Sí, cerca de 27.、Oh, por ahí así. t é n g a s e unas vueltas por sin darte la meada. Bueno, Chelak es la bandera Albini.、Eh, ah, no、muy、creer. conocido como productor. de grandiosos discos de pixies nirvana a g l a p l e pj harvey t h el britis se apoya n las perillas y eso así es que no te puedo creer me quedé de 6 de 6 ya cago,、no、sé voy a explicar. así que vayan todos ¿cuánto? el valor de las entradas creo que 10 mil pesos o 12 mil pesos no lo sé Ya, ¿y en el cine d Arte de la Mega o no? No lo sé. Ya, entonces ahí quedaron bien informados nuevamente. Por escuchar con... la o sea, música, porque querían saber. Es Ay, es ¿qué tocan es estos es? g ü e o n e y... s Ahora Oye, saben que tocan. Irrespetuoso.、Po. Ya. Bájame la música, por favor, gracias. Que no me puedo escuchar mi linda y cantarina voz.、Eh, y hablando de conciertos. El día 15 del presente, es decir, marzo. Marzo, para que la gente que nos escucha por Zoom Radio con una diferencia de 3 meses sepa que estamos hablando de marzo del 2008. Se presentó. e l 2008, ridículo. Se presentó.、Eh, Joe Cocker, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, mi hombre. Era no、gruso. fue su hijo, su hijo. Ah, fue Jarvis. Su hijo Jarvis. Ahí estuvimos en competencia radial cubriendo todo. ¿Subieron los videos o no? No lo sé. ¿Subieron los videos? Dicen que no. <risa> Más <risa> así las cosas. Eh, que. <ríe> ya no han subido los videos, pero lo van a subir mañana probablemente. Este subidor es terrible flojo. Estaba es prometiendo、más. que iba a subir este episodio hoy día a las 12 de la noche. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué te, qué te pareció? Aquí viene la pregunta que siempre hago. Yo no, debería preguntarte su e q i p o sea, No eres n e s o Yo parto. Nuestro crítico. o Ignacio, ¿qué te pareció el show de Jarvis Cocker, hijo de Joe? Me pareció un show impecable. <ríe> Muy bien. <ríe> Oh, bueno, me, de hecho, yo tenía como las expectativas altas porque había leído las revisiones que habían hecho d e s Buenos Aires. Sí, fue impecable, impresionante. Buen, buen estilo tenía. ¿ah? Tenía su estilo a l o s s a n d r o un artista favorito aquí en Competencia Radial. <risa> es que eso yo creo que fue como la, la característica del, del show: que él es como un frontman impecable, como de la vieja escuela. No sé, tipo, como v o a a c e r el Mick Jagger, ¿cachai? Onda. Iggy Pop,、bueno, así como con harto de s p l a n t e y todo eso. Sí, como s、si、Iggy Pop. Es verdad. <risa> ¿Cuánto de, duró? Debería haber durado una hora como mucho. Me imagino. Más o menos. Y de, terminó con un cover de David Bowie. Sí. Y la gente terminó increíble. Bueno, parece que la tónica ha sido esa: que en México, en Argentina, terminamos su show con covers. c o v e r s Es your t o r s Sí. ¿Y qué más iba a decir? Ah, iba a, iba a hacer un comentario por el público que fue.、Eh, nosotros con Mauro íbamos saliendo del estadio con nuestras credenciales VIP. Y Mauro me decía.、Oh, de Hablábamos <risa> de temas técnicos. Sin embargo. Bueno, e Mauro me comentaba que no, que le gustaba Pulp por el. ¿Por, ¿por qué era? Por la tecladita s y todo. Ese show. Es que es muy parecida a la música a lo que h u b e r hecho con Pulp. Pero sin t e c a p r o por ejemplo, p a mí, por ejemplo, el, el teclado era como característico. Yo de menos esos, como que le encuentro que la idea de que le gusta el, el, el tecladito. El teclado. Y bueno, íbamos hablando de todos estos detalles tan técnicos. Y al frente de nosotros, iban <risa> <risa> dos jóvenes. No, eran dos, dos muchachas y un muchacho. Claro. Y venían diciendo. Oye, pero que es flaco. Es terrible, flaco. Oye, Ay, pero es terrible, mino. Ay, yo no lo encontré tan mino. Y el último que dijo eso fue el tipo. c a b e recalcar. No, pues l u e g o dijo.、Eh, yo no encontré no, minísimo. Pero la ropa, increíble. La ropa increíble. Claro, y era como esa la conversación. Muy bien. Lo que me dejó pensando mucho también en la gente que se quedó en la fiesta posterior: Disco 2000. Sí, porque eso lo anunciaron en el momento, no, no había ningún、disco、anuncio de que iba a haber fiesta después. Mi, me, o sea, si esa gente se fue, me imagino los que se quedaron dentro. <risa> Rechambre. Rechambre. No nos q u e d a m o s lamentablemente. Nos perdimos en la fiesta Disco 2000, que prometía. De, de, de, nos perdimos de conocer a Jarvis. A Jarvis en la fiesta Disco 2000, sí, estuvo mucho. Así que eso, eso es el resumen de Jarvis Cocker. ¿Y qué, con qué v a m o s a seguir ahora? Obviamente con j a r v i s c o、sí, c k e o t t Vamos con Joe Cocker. Con la canción con Gabriel c h o w Fat Children. Lo que podría ser como Pendejo Gordo. Dedicado a los fans. Situation. Well, I wanted my brand new phone with all the pictures of the kids and the wife. A s t r u g g l i n g s u i t and then fat children took my. Fat Children. Y después escuchamos. Hola, Río s e r a Con la canción Fiction Dancer. Eso fue nuestro segmento. Ahora... Es un d Esquizofonía. Ah, sorry. Oye, Mauro, este es el segmento del Doctor Sports.、Ah. <risa> Doctor Sports era Alfredo Alonso. Alfredo Alonso Aleste. de Aleste.、Ah. Alfredo Alonso. ¿Y quién se acuerda de cómo se llamaba el otro loco el que cantaba? Nadie. El negrito que se casó con Judy. ¿Negrito? ¿Era muy negrito? Era moreno. Tenía pinta, tenía pinta metalero. ¿eh? Sí, la pura pinta. ¿no? La pura pinta, efectivamente. En fin, bueno, doctor Sports. Así como la otra vez hablamos de tecnología, esta vez vamos a ahondar en, en otro ámbito que nosotros tampoco manejamos. O sea, la publicidad. l u b l i c i d Qué mejor. Lo、no, que me llamó la atención es e comercial de. Me dijeron, me s o b r a n por interno del banco BPUPA, que como que humilla a los clientes que miran. O que dicen cuando les pregunta el vendedor. A los pipintones. Se los va a llevárselo y uno le dice:、eh, Estoy mirando. Ah, s、sí、i lo he visto, mamá. Lo he visto. Estoy mirando. Yo he c a c h a d o Ah, sí. Yo, hay gente que se va a los vestidores a mirar también. Yo c e Estoy mirando. <risa> me pasó. Ah, me pillaste. <risa> Así que sí, po, es cierto. Ese comercial, bueno, y al final, ¿a qué apunta? Era como, ay, bueno, hay distintos tipos de clientes. Ojo, el enojado. Estoy mirando. Y no sé qué, etc. é t e r a Y al final. Es que estoy mirando. Estoy mirando, claro. Ese soy yo. Y al final. Es como que le quieren cuartar la, la libertad a uno de estar mirando, pum.、Claro. Uno tiene que mirar para comprar. Sí, pum. p o r e dicen, compra, maldito. ¿Por、no、hay, qué la, no hay, así? No hay nada peor que el vendedor lapa. Claro. Es casi un buitre. Es verdad, aunque surte efecto. ¿Sí? Sí. Yo creo que. Bueno, eso es lo que hace un buen vendedor. <risa> ¿Te ha pasado, Mauro? Me ha pasado, yo creo que de repente he comprado. Porque me ha lapeado un, un vendedor ¿Sí? Lapa. Bueno, ya saben todos. No、va. me pasa mucho. Si ves m Así u r o a como、Mauro、tampoco le compro、tanto. mucho a la publicidad, ¿Ya? tampoco le compro mucho a los vendedores Lapa. Pero yo creo que eso es lo que hace la diferencia entre un buen vendedor y un mal vendedor. El consejo. Es bueno que t e n g r u p en b r í g i d s El consejo. Yo lo he testeado es entrar a la tienda con audífonos. Pero muy bien. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Igual estos gallos. A mí, por lo general, me pasa lo contrario. Que cuando necesito que alguien den a d i e Y cuando ven que ya uno está. Como con, con todo escogido. h a c i é n d o l o uno mismo. Atendiéndose. Después llegan todos a omisión. Claro que sí. Uno debe hacerlo uno mismo. Así como. Como dice el ¿Qué? viejo ágil.、Ah, Do it yourself. Así que un saludo a todos los vendedores que son muy amigos de nosotros. Sí. Feo aparte el nombre del banco, BBVA. Qué cuestión más complicada. ¿Por qué no va nomás? ¿Va? ¿Qué quiere decir BBVA? Busco, vómito. Busco, a、ah, no, b u e s banco. Y vaca. No, pues es B larga. B larga, B larga, B corta, A.、Ah. A ver, da, d b u s c o、ah, Ya,、yeah, ok. <risa> ya. En el próximo segmento tenemos al Feo r d de la Madrid conversando con nosotros. Ya, <risa>、yeah. ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, ese fue el segmento de Doctor s p a r k s ¿Qué vamos a escuchar ahora、Ignato、de Gnats the Mouse?、Eh, no, le presentas tú. Si es tu segmento de chupa media, no, <risa>、oh, uh, Esto no t i e n e n a de a d chupa media, ¿ok? Ya.、Yeah. Vamos a escuchar a Ike Reiko. Ike Reiko, ¿de dónde es ella? ¿O él?、Eh, al parecer es japonesa. Oye, ¿de dónde lo conoces? No. Por Twitter, alguien lo mencionó. ó Y por Twitter también. <risa> Pero di el nombre, tu fuente, m a m e No lo、no、voy a mencionar de nada. <risa> Hay un Twitter que hace una labor social increíble, que coloca solamente、eh, discos para descargar. Un paréntesis, ya hablamos de lo que era Twitter, escuchen episodio 39. <risa> sí.、Eh, gentilmente se ofreció el disco, un link para bajarlo. e n t o n e lo descargué. ¿Y ahí quién es la persona que está, que tiene el link? Ah, descárgalo. Descárgalo, arroba descárgalo, ya, dale. Ah, claro, arroba descárgalo. Y que no, nos publicó también Incompetencia Real. Sí, publicó en、no、el p r o e s a d o público de Twitter. Así que síganlo. Sí, síganlo, por favor. El disco se llama Kokotsu no Seka. Y la canción. Y la canción se llama Ininteligible. Escúchenla. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see Increíble, g ü e El、bueno. segmento anterior. Increíble, güey.、Bueno. Oye, estuvo chistoso. Me doble de la risa. ¿eh? Estuvo, el s segmento, yo creo que ese va para DVD. ¿eh? Yo creo que va a salir la, en、bueno. las escenas borradas. <risa>、eh, bueno, escuchábamos a la porno Ike Reiko. Harto cochina la canción. ¿no? Muy mal. No, bueno, a todos los que se pasaron rollos con la Ike Reiko, que era tan cochina, recuerden que esta <risa> grabación es de 1971. ¡Oh! Así que habrá de estar una abuelita una sin, de, sin derecho a hombre. ¿Y después qué, ¿qué escuchamos? Si las ancianas también t i e n e n su. su q u e Uy. Ya. ¿Qué? Ya, pues. Y,、eh, ¿Y después escuchamos a.? ¿eh? A Neutral Milk Hotel. Con la canción. In the a i r p l a n e Over the Sea. Tan, tan. Muy bien. Bueno, yo les voy a recordar, ya que estamos en esto. Que hablando de Semana Santa y todo eso, que Zoom Radio, que no nos transmite, va a transmitir Jesucristo Super Star. ¿Ah? ¿Cuándo te acuerdas? ¿cuándo? El viernes. ¿El viernes va a transmitir? En varias、Jesús. horas, creo que a las 10. 0 e r á la v q u é onda? <coughs> a lo mejor a las 10 en castellano, después a las 5 en inglés. Ah, es como rotativo. Y después a las 10, parece.、Ya. O algo así. En castellano,、no. o a lo mejor es la versión con Kikineira. Con Kike n e i r a No, de verdad, hay que un año que la presentan. Sí, pero no pude ir. Kike n e i r a era Jesus. Son iguales. Son igualitos. Son igualitos. Bueno, hay un, hubo otra versión donde salía un huevón de rojo. ¿Cuál era el, el, el loco que hacía Jesús de rojo? No lo sé. No, de verdad, Leandro Martínez. Probablemente Rafael Araneda.、Sí. Rafael Araneda. De la primera、bueno, generación, ella era una. Una gordita que c a n t a b a Como. No, gospel. Como, como Gospel, así como tipo de Gospel. Ah, no, parece que s era después.、Bueno. ¿Sí? Leandro Martínez es un loco con pinta de Paco. Claro, <risa> y tiene, tiene pinta, tiene más Paco, ¿eh? pinta de, de Paco. Para mí que es Paco en Cubier. t Ah, también están en la primera generación, parece la. la un saludo a los carabineros que son muy amigos de nosotros. La famosísima Maura. Maura Rivera. Maura Rivera y、También. la otra niña, la Lobos. Llamna Lobos. Llamna Lobos. Llamna Lobos. ¿Cómo se llama? Maura, Maura Rivera. Una vez estaban en, en nuestra casa de estudio.、Po. ¿Tú no estás ahí, ahí? No. Ah, ya, entonces me i m p o r t a Me salto el comentario. Una vez caché una loca de protagonista s de algo, no sé de qué era. Sí, ah, los, la, los protagonistas de l a f a m a habían caleta. Po. Sí, pues. Po. Estaban. porque era, era parte del premio.、Mm. Se los calzaban allá. Váyanse al cero. Pobrecito. Váyanse. ¿Cuáles s cuál están? Ya ni me acuerdo de s o s loco. ya. Fueron tan p o c o famosos que no me p s ó n Pero e s t á b n verdad,、sí. d e nuevo me están robando el auto, m o l u d Chanfla. e s t á la s o c i t a de la j a n i s Estaba, el Janis Pope. Pero no nos llegaba ni a los talones a ¿no? nosotros, ¿eh? nosotros. Nosotros éramos, no... los, que Era, nosotros la nosotros éramos los populares, boludo. ¿no? Sí, le pegamos a los nerds. <risa> <risa> golpeamos hasta la muerte. Era, es verdad. Es que nuestra fraternidad, w、bueno, e era increíble. ¿no? r a e n i t y Y ahora, todo esto de, de Semana Santa y todo nos da pie para presentar a Eleventh Dream Day. Porque al onceavo día resucitó entre los muertos. Por supuesto que sí. El、dice? onceavo día descansó.、Eh, desde la K hasta la Z. Vamos. From K to Z. Chips are falling off the f i a e The field has been... a s h a d o w u e l p Escuchando, hoy、oh, nos pillaron al aire. 11 <risa>、oh, oh, oh, oh. yeah. eh, Dream Day con la canción From Key to Sea.、Y、después escuchamos a Final Fantasy. No conocía Final Fantasy, ¿No? sigo sin conocerlo. Con <risa> Hippos Clouds,、en、y caga nubes. Vamos a hablar ahora en la pauta. De Morricone, Macarrone, s Marricone, Mascarpone. ¿Quién es él? Se preguntarán ustedes. Ya todos lo deben saber. ¿Pero yo no? Menos yo. ¿Y por qué vamos a hablar de eso、no. si nadie sabe? Nadie sabe. No, ya, vamos a hablar de Enio, muy amigo del programa. Claro. Que es el amigo tu... de Enia, la que cantaba. Así es. ¿Qué cantaba Enia por ahí? ¿Cómo se llama esa canción? No me voy a acordar. Ya habla de Morricone, yo no estoy yo me acuerdo de la canción. Ya, Morricone. Es un compositor muy famoso, pues, Mauro. ¿Tuviste la película La Laguna Verde? ¿Sí? No. Bueno, él compuso La Laguna Verde. ¿Es、no, famoso de la Laguna Verde? Es de esa、no, manera. O de la Laguna Negra. Ah, no, no, es un error. Bueno, la cosa es que, para no seguir a d i b u r r á n d o l o s de información, se presenta gratis en Parque b c e n t e n a r i o de v i t a c u r a Yeah. Y hicieron... n ¿Tú no tenías idea de esto, Mauro? ¿En serio? No veo noticias. Bueno, la cosa es que、eh, estaban regalando entradas porque era un concierto gratuito donde les dije y las la entradas se regalaban por internet. O sea, en tal fecha, a tal hora, tenían que meterse corriendo a una página y sanar todas las de contenido erótico que estaban viendo en ese momento para ingresar y solicitar una entrada y ver si es que le alcanzaba. Ah, por eso lo、no、supe entonces. Puede ser, no minimizaste las ventanas. No. Entonces,、ser. la página colapsó, se acabaron las entradas,、Muy、un montón、horror. de gente se quedó fuera. Bueno, finalmente va a ser un segundo concierto. Entregaron las entradas en Estación Mapocho. 5.000 personas que hicieron la fila se quedaron sin entradas. ¿Te cachás el 5.000? El último, el último.、Oh. <ríe> el último, eso es el más frustrado de todos. Mi punto este es que encuentro bien estúpido que regalen entradas gratis. Primero, porque es por internet. Lo que ya coarta a mucha gente de recibir entradas. Segundo, porque te exigen ir formal. Lo que nuevamente la gente que necesita las entradas gratis no tiene pago. Pa, por lo general, trajes formales. Ese es l otro día que lo habías mencionado, que hay que ir formal. Y lo tercero, en el parque bicentenario que d a a la Cruz Star. Entonces, ¿para qué hacen gratis algo que en el fondo tiene un montón de peros? Deberían vender esa entrada. Y chao, se acabó. se yo que me había comprado corbata, g ü e Ya, bo, eso fue, pero q u é lata h a b l a r d e esto porque tú no, te, no estás informado, Mauro. Bueno, pero sé que m o r r i c o n es e el que hizo la música de El bueno, el malo y el feo. Bien, b i e Por ¿Viste? ejemplo. o v i s t e Estaba informado. La hizo para, para Javier c o n j a、ja. Así es. Así es. Para que te lo veas, su guarito. Vamos a la música. Así q e no lo a s í a eso. ¿O sí? No. ¿Qué vamos a escuchar, Ignatz? Cansei de ser inmenso. Con lo... la canción Party Animal. De su disco. CSS sax. The party in your c u n t Vida, the horn! The horn next door! <laughs> c h e r r y Pussy Episodio d e n t a o de Incompetencia Radial 2.02. Ya. Sonó en Incompetencia Radial. Cancéis de ser Success. Con. Party Animal. Y luego. New Rape Kids on the Block. Con la canción Vivian, The w h o r e Next Door. Ya.、Yeah. O sea, Vivian, la、okay. puta de al lado. ¿Qué ordinario q está el setlist de hoy? La, la que g r a ó Súper, súper vulgar. No sé qué haces que d i estos conchazos. h a s t a cuándo? Espero que el editor haga lo propio ahí y censuren a este muchacho. Sé que lo va a hacer. La otra vez censuró unas opiniones políticas mías. ¿Sí? No, insisto, insisto. Hitler fue lo mejor. Acá vi, dice el mix de DJ Yo No Fui es magnífico. Faltaron los signos de exclamación, creo yo ahí. Eso, ahí sí. n o e s t r o í d o loco. Ya está el, el mix subido、eh, del nuevo mix número 3 de DJ Yo No Fui, el DJ oficial junto con Ronda Renda de. En todo caso son no DJs, nosotros le decimos DJ porque es más fácil, pero no DJ Yo No Fui, así que ahí pueden bajarlo en nuestro blog, en competencia radial.blogspot.com. Yo creo que Yo No Fui tiene p i t u t o con, con el subidor, loco. Yo no fui. ¿Por qué? p u e porque... O sea, la va que menos se mueren suyos, b los capítulos de IR puto, se mueren caleta. s Sí, pero es que tú cachás que yo no fui en una S1. Ah, tú crees que ahí lo moja.、Pues、pero bueno, allá él. ¿Qué t e m a s le trae? Uy, una cantidad que ni me acuerdo. Más o menos. House of Yellow Slowers. d e r a <risa> p t u r The Raptor. El Nerd. nerd.、Eh, ¿Qué? El Nerd. ¿Dime? <risa> ¿Qué, ¿Qué otra cuestión hay ya? No me acuerdo, loco. Que... El DN de She Wants to Move. Uno、sí, de DFA. Hoy、oh, sí, yo creo que coloque. n Yo no f u e para el próximo, que solamente con mezclas de DFA. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, lo va a hacer.、Eh, ya, entonces pasamos a ese tema. Vamos a hacer una línea. Y la nueva información es que vuelven las Dance to the Underground. Dance to the Underground. ¿Qué son las Dance to the Underground? Underground. Son las fiestas organizadas por. ¿Por quién? Super45 y Astrocaglia. E Incompetencia Radial. No, ¿no? Incompetencia Radial, no, por f a v o No、supuesto. lo olvidemos. e s t fueron los fundadores de. Los fundadores absolutos. De Astrocaglia y de. De Super45. Super 45. Sí. sí, sí. Hay que informar a la gente e s a s cosas porque la gente se le olvida, tiene mala memoria.、Sí. Así que vuelven este 29 de marzo en lugar a confirmar. Sí,、no、vamos a vender en t r a s por internet, man, hagan sus depósitos. Sí, así es. Sí. Sí, porque、no. eh... sí, hace cuánto que nos hacen una fiesta esta. No sé, diciembre será. O noviembre. O noviembre, pues.、Mm. Bastante, así que dicen、no, que va a estar、no. increíble. Enero parece, pues. Enero, ¿A enero. Yo que tiene el Facebook que decía p r ó x i m a de TDU, enero. Ah, ¿verdad? En enero,、no、me cuando me vino, me vino el loco de, de n o t q u i s t Ajá. Yes. You're right, m a t h e f o c o c h u Y se acabó, ó e Después me dicen <ríe> ordinario, pues. Y se acabó.、Eh, bueno, alguien, por、no no、sé, si no, no saben lo que、no、es, es TTTV、no、o Dance Together, que tocan música que les podría gustar. pueden bailar, si todo le gusta. El 29 de marzo. Sí. Esperamos que nos lleguen invitar c、sí. i a nosotros. Gracias. Oye, fuimos a Picnic Kevin. Sí. Quería mandarle q u i é n era el DJ que cortaba los temas?、Eh, Fred, algo así. Creo que era como de Teleradio g o l o s o una cosa así. Teleradio Goloso. <ríe> sí. Mira. Mira tú,、eh, ¿eso sería entonces? ¿Competencia radial? ¿Y eso sería, p u Un excelente capítulo, creo que este ha sido el mejor capítulo de toda la temporada. Sí, llevamos dos capítulos. Bueno, se acabó entonces, un gusto haberlos tenido acá y que nos hayan escuchado y soportado, y un abrazo fraterno. Prometemos que el otro va a estar peor. Sí, ya. Nos seguimos odiando. ¿Os h a algo más que decir? No. Yo siento como que tengo muchas cosas que decir, pero no me salen. <risa> ¿Aló? Ya, c h a u nomás. Ahí al t i r a Sí, estamos pasando de rato, de e c o Ahí se ven babosos.